Corralón de materiales y aserradero Las Acacias. Desde General Alvear para toda la zona. Postes, tranqueras, mangas, cargadores, electrificadores, aguadas completas, molinos, materiales para la construcción, cerámicas, Cerro Negro y San Lorenzo. Servicio de transporte a toda la zona. Consúltenos. Corralón de materiales y aserradero Las Acacias. De Pedro Lavín. Rivadavia 446, General Alvear. Teléfono 02344-481-392. Las acacias ga.hotmail.com. Las 10 y 34 en el centro de la provincia, la temperatura 22 grados, viento del sur. Nos vamos a ir hasta la ciudad de La Plata, seguramente, o a Capital Federal, no sabemos dónde termina esta llamada. Pero allí nos vamos a comunicar con el doctor Alfredo s i v e r o que ayer juró como escribano general de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Alfredo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te v a Un gusto de hablar con vos y, con, y acercarme a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, realmente un, un hito importante, ¿no? Ex senador, director del Banco Provincia, ex director del Banco Provincia y ahora escribano general de la provincia de Buenos Aires. Realmente un hito impresionante para un alvearense, ¿verdad? Sí, bueno, muy contento. Todos los que conocen mi. Mi vida mi, y mi, mi intimidad、sí. eh, siempre decían que esta era una de mis aspiraciones, ¿no?、Claro. Pero bueno, yo pensé que era un lugar que me iba a llegar un poco más adelante, y, pero las circunstancias, y bueno, el gobernador, el ministro Pérez y, Casal, y los ministros Pérez y Casal me hicieron este ofrecimiento allá hace bastante, bastante tiempo,、uh -huh. y me dejaron que. que Lo medite que lo y que me dieron un tiempo para que resuelva venir o no acá. Este y este a los dos días, nomás lo llamé. Esto ya hace dos meses y le dije que sí, pero por respeto a, a quienes estaban, y este, justamente estoy acá al lado con mi colaborador principal. este... Que estamos haciendo una recorrida y visitando a los nuevos compañeros de trabajo. Estoy muy, muy, muy contento y he tenido una muy buena recibida acá. He sido muy bien recibido. Y bueno, realmente muy,、eh, muy conforme con esto y con la、eh, confianza que me ha brindado el gobernador. Sus palabras en Mar de l Plata, este de agradecimiento. Por lo hecho en el banco, yo en el banco era el encargado de, de manejar las relaciones gremiales.、Ajá. Y vos sabés que el Banco Provincia siempre tuvo su,、eh, sus bemoles en la actividad gremial、Ajá. y lo llevó muy bien. Este, no tuvimos un día de huelga en los dos años. Este, así que, bueno,、eh, creo que cumplía ya y esta, este premio para la vida,、eh, creo que mucho tiene que ver con eso. y Este, sin, sin mirar nunca para atrás ni para el costado, uno muchas veces este, recibe algún golpe que creo que no me lo merezco, o a lo mejor sí, pero bueno, yo pienso que no, en, pero si, nunca sin, sin restemores, sin nada, tir, tirándole una mano a quien pueda, y por eso es que. Eh, relativamente joven, estoy acá.、Uh -huh. Alfredo,、eh, exactamente, ¿cuál es el trabajo de un escribano general en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el,、eh, la Escribanía General de Gobierno es una institución histórica、Ajá. que viene desde allá, de, de, de, desde el Cabildo, y, con, y es un poco la, la, el ente donde se,、eh, se manifiesta, se maneja todo lo que es. La, la escrituración vinculada al Estado, eso en principio, y las actividades estatales,、uh -huh. donde se refrendan. Y después,、eh, con hace aproximadamente unos 10 años, se le dio un, un tinte、eh, más abierto, una posibilidad de que las escrituras sociales, que vos sabéis que en toda nuestra zona、sí. han sido muy importantes, sí. Sí. la administración. Que de la escribanía que se acaba de ir le ha dado un empuje, y yo es mi labor mantenerla y es posible mejorarla. Con mantenerla me conformo. Y entonces, este, tratar de acercar un poco la escribanía a aquellos hogares donde le resulta excesivamente oneroso. Este, o directamente no se hace en un título, yo estuve, no te olvides que yo estuve en el registro de la propiedad,、claro. y sé que van quedando, eh, eh, esto es muy propio en nuestros pueblos, que se van transfiriendo de boletos en boletos en boletos, y cuando queremos acordar, el inicio del boleto tiene 30, 40 años, hubo dos transferencias encima,、uh -huh. el registro de la propiedad tiene un titular que hace 25 años murió. Y entonces, esa es una de, la,、eh, de, de las cosas importantes que, que la escribanía está haciendo ahora y tratando de ayornar, para usar una palabra de nuestros días, la titularidad de aquellos que、eh, tienen que salvar una.、Eh, tienen que facilitarse a sí mismos por problemas económicos. Una escritura. Claro. Alfredo, el hecho de haber sido director del registro de la propiedad, senador, director del Banco de la Provincia y algunas otras actividades también. Algunas otras actividades. Exactamente.、Sí. ¿Esto también es un plus para este nuevo cargo? Yo creo que sí.、Uh -huh. eh, eh, realmente este es un,、eh, es un cargo donde uno no compite con otro. Porque cuando、claro. uno es senador. Claro. Pues,、eh, Tiene que tratar desde de, de dentro de los 46 hacer algo para. Acá tí, uno tiene que competir con su buena voluntad y, y hacer las cosas bien.、Sí. Porque sos vos el que. No, no tenés que competir con nadie, tenés que rendir cuenta s todos los días.、Sí. Rendirle cuenta primero a los empleados y a tus colaboradores y después le tenés que rendir cuenta al ejecutivo. Así que esa será mi. mi, mi idea o mi forma de manejarme en estos. Dos, cuatro años o lo que sean. Otra cosa que le sorprendía, y esto lo he cumplido siempre: acá está el, el escribano. Yo nunca me gustó quedarme mucho tiempo en un lugar. He、ajá. tenido la oportunidad de seguir, y yo creo que cuando llega cierto tiempo uno cumple y tiene que dejar que se oxigene la institución y a, ir a un lugar donde se arranca de cero. Arrancar de cero siempre trae problemas. Porque cuando uno está en un lugar, ya conoce los timbres, conoce los lugares, se maneja y se、eh, conoce el comportamiento de la gente, la gente conoce cómo se maneja uno, es más fácil. Y tal vez ir a otro lugar nuevo, es un desafío nuevo. Pero me gusta y, y, lo voy a, y lo encaro con muchísimas ganas.、Uh -huh. Alfredo, ¿y cómo sigue la relación、eh, con esto? Bueno, un, un poco hay que desterrarse para hacer este, este trabajo del Pago Chico. ¿Cómo sigue la relación con el Pago Chico, con Alvear? Sí,、eh, vos sabéis que、eh, en esto sí se me va a complicar. No complicar. Voy a ir a visitar a mis amigos, darle una mano a. Al partido, si lo necesita, por supuesto, no voy a ir nunca más de candidato a ningún cargo partidario, este, no, no es lo mío. Y、eh, yo creo que ...voy a t e no e r n voy a disponer de tiempo y que, como me gusta hacer las cosas bien y, y,、eh, y destinarle responsabilidad y tiempo, acá me va a llevar los lunes, me va a llevar los viernes, que en otras actividades alguno me lo podía tomar. Así que creo que es buena tu pregunta. Me voy a correr un poco de lezeta, por supuesto. Ahí está. Bueno,、eh, Alfredo, muy, sé que estabas en una reunión muy este, Sí, estoy presentándome sí, con los de s c r i b a r Así que muchísimas gracias por este, bueno, por este minuto y un feliz 2012. ¿eh? Listo, muchísimas gracias. Ha sido muy atento con llamarme. Vos sabés que ayer tuve la jura, quiero aclarar.、Eh, no invité a, nada, a ningún colega tuyo, ni tampoco.、Eh, es más, estaba todo previsto para el jueves y lo hicieron, lo adelantaron para el día de ayer. Así que me acompañaron un, muchísima gente, que bueno que se llamó t r e sí, pero. Este, no invité a nadie, así que,、si、algún, que no quiero que se sienta ninguno ofendido. Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias ¿eh? bueno, por el lo contacto. Mejor para, lo mejor para vos y un muy buen 2012 para toda la gente de la zona, allá, la audiencia y todos los amigos.、Bueno. Un abrazo y muy amable de tu parte. Muchísimas gracias, Alfredo. Hasta Adiós, luego. Un abrazo. Chau, chau.、Adiós. Ahí estábamos entonces con、eh, el escribano general. De la gobernación de la provincia de Buenos Aires, flamante escribano general que juró ayer a las 4 de la tarde, el doctor Alfredo s i v e r o Nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más a las 10 y 43 aquí en la 106.